Que no te cuenten lo que pasa. A mata tu televista, eta pistu irratia. A De vez en cuando camino al revés. Es mi modo de recordar. Si caminarás solo hacia adelante te podría contar qué es el olvido Amayuaro shagoriek verser el tú dirás Arratzaldeon gustioin. Arratzaldeon, itxaso. Opa, naia. Kaizo, Lach, mm. Foncho, eta Gaurko sorpresa se deko guamen. Baina es dizo, esango. Es, vale, osando. Bueno, Gaur, ba, bueno, eh, aukeratu dugun gaiai, esango da, memoria histórica. Ba, edo, ba, txera, txera beirada bat botako diogu. Ta, bueno, Gaurko irratzaio apurbez de esberdinago, esango da. Eh, los albistes os los vamos a contar rapidito, porque tenemos una entrevista especial. A... Sí. Y ya, yo creo que os dejamos que luego lo comprobéis quién ha venido a nuestra entrevista. Todo bueno, yo creo que sin más, luego veréis el tema más a fondo, la sí, memoria que... histórica sobre Baracaldo, Meuskal Herria un poco en general y vamos a empezar con, con los albistes. Con unas cuantas noticias, eso es, así que cuña de noticias, Eta Urrera. Información de todos los colores. Colore gustita coinformación. Bueno, gure lehenengo albistea jaien inguru bentsat gaur bai gaurko albiste gehienak politak izango direz. Nobe impulsoa la cultura popular euskaldun en bagatxa. E, hasta huetan idagarri genizuen moduan, ba, emendabe berriz ere, 2000 eta margarren urteko bagatxako euskalaztea. Urterik urte, bagatxako kultur bilgunearen eskutik, egongortzen ari den ekimen kulturaren aurrean aurkitzen gara. E, Erritarre eta jendarte mugimenduaren parte hartzea, euskara eta kultura herrikoia dira osagai e, osa nagusiak. Eta egun barakaldon, ose gutxi eta maleatzen diren osagaiak aintzuzen eren, marizik eta peruzikinekin itxordua lusatu dute, eta bihar, gainera, larun batean, bihar, larun batean euskara eguna izango da, goizete gauera bitartean. Hortik aurrera ekimen kulturala ezbetetakoa iztea izango dugu eh auzoan bagatzen eta bueno hementxe gainera recoloretik ere ba auzotatik eh auzoan egongo gara gero ja agendan igual bai komentatuko dizuegu xin izango den bihar koplana bai hainbat gauza daude e, bai bihar eta bai astean zer eta bueno agendan komentatuko dizkizuegu vale hori da baina bueno itzaliak eta bar egongo dira eta bihar gainera euskara eguna bihar txar... euskara eguna baskaria herri baskaria Eta bueno, ba jarraituko dugu eta bagatza bah, Euskal euskalalstea prestatu du, baina baita ere lutsena jaietan dago. Aurreko asteburuan hasi ziren lutsenako jaiak. Eta, bueno, pues el barrio de Luchana se ha echado a la calle para celebrar en comunidad que aún continúa siendo un barrio con identidad y uno de los barrios favoritos para alzarse con el título de República Independiente porque ¿Cómo? los de Luchana no son de Baracaldo, Nada. son de Luchana. <risa> y bueno, desde que la tarde del viernes se lanzara el chupín pues se han venido sucediendo los actos culturales, uno detrás de otro, sin tregua y rinchismos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hubo gente que quiso dar absolutamente todo el sábado a la noche, Nayara, pero eh, durante la mañana del domingo, pues bueno, las calles se llenaron de dulzaineros, dulzaineras, fanfarrias, el alarde de danzas de chiquis, la banda de cartón a todo trapo, cuadrillas vestidas pues, camiseta, con camisetas de diferentes colores y bueno pues como dato para apuntar de ver que las fiestas de Luchana tienen tienen fuerza y tienen gente hubo 28 pucheras en el concurso de pucheras, tela, ¿eh? tela este fin de semana debe haber concurso de tortillas el domingo pero bueno en la agenda también nos comentaremos sí, alguna De todas maneras como dices tú la gente que para que para estar un sábado por la noche dándolo todo 28 pucheras, son muchas pucheras, un domingo por la mañana Así que hay gente para todo hay y hay gente, gente que habrá todo. hecho doblete, me imagino Y sobre todo hay ánimo para todo Y al final si no estamos en las fiestas de los barrios de nuestro pueblo Pues ¿dónde vamos a estar? ¿No crees? Uh -huh. Eta bueno, para Caldo Arequíngero Comenta tu que es que suegu guayarequimatera Vaña, pasa tu coa, Oscar Herrera, Ariñi, ¿qué tal? Va, va, va, va, va, va, va, Como dice Ola, eh, Hichaso, perdón, <ríe> como dice Hichaso, pues luego sí que tenemos todavía una noticia más sobre el pueblo, pero que la vamos a contar ya un poco enlazándola con, con el tema. Entonces, pues directamente os contamos que, que comité internacional comités internacionalistas eh, van a completar esta semana debate y fiesta en unas jornadas que han, que han llamado Latinoamérica TINCO. E, erakunde honek elkartasun politikoa lantzen jarraitzen du eta aurten bigarren urtez Latinoamerika, Latinoamerikari buruzko jardunaldi batzuk antulatu dituzte Bilbo. ekimen internazionalista piriaren hogeita batetik hau aurrengo haste azkenean apa azkenean e, Egia da Eren egun <laughs> Seguretan gauz gaur, hogeita hogeita hiru Bueno, hasta askenean así danik, egia da, baina hori bai, eh, urrengo ostiral arte, aprilaren 30 arte. Horretan bai ez esna konfunditu. Eta egun hauetan zehar, Latin Amerikako herria alde desberdinetako islariak gonbidatu dituzte eta bideomanaldiak ere eskainiko dituzte gai ezberdinak astertzeko asmos. Eh, bukatzeko urrengo ostiralean, ostirala kamarrak eh, sas pikatu antolatuko dute Jaialdi, Kubatar bat. Et aterego igual la agenda nere komentatuko dugu pentsatzen. Bai, baina bueno, esatea hori Kubatar Jaialdia, musika, giroa, informazioa eta mojito. Hori jartzen digute, gero agenda komentatuko dugu, ezta? Bai, hori da, baina egia da, egia da, izango dela garrantzitsua eta jende guztia animatzen dugu zazpikatu gaztetxean, urrengo spiralean, 9tan Kubatar Jaia. Pero lo importante no es el mojito, ichaso, lo importante es la información, la música, el ambiente. El ambiente. <risa> eta bukatzeko, bai izango duzu, esarineketan eman dituzte albisteak, ta bueno, ba euskaraz bizitzeko bidea egiteko gonbitea egin ditugute. E, orain arte hizkuntza eskubideen eguna ospatu izan du Euskal Herrian euskarazek, Erakunde euskaltzaleak urtero, eta zergatik euskaraz bizi eguna ospatu? Herri euskalduna berreraekin nahi badugu eta horretarako argi badaukagu daguzkigun eskubideak aldarrikatzetik harago Euskaraz bizitzeko bidea ere egin behar dugula. Orduan, ba, bueno, euskaraz bizi eguna ospatzera gonbidatzen gaituzte. Euskal Herrian euskarazek 30 urte bete dituen honetan, ba etzarriaren antolatu du ospakizun handia, maiatzaren 2 Eta bueno, bere leloa edo haiek e, bidalitakoa e, badakigu el heltzeko sakoneko aldaketak ezinbestekoak izango direla. Jende artea, Euskaraz Bizi alizateko, Euskarari esparru eta maila guztietan, lehentasuna ematea beharrezkoa dela. Eta gutariko bakoitzak, zein komunitateak ere, Euskarari lehentasuna emanez, Euskaraz Bizi, Herri Euskalduna indartzeko urratzas emateaz gain, aldaketak bultzatuko ditu. Ta bueno, ba, aipatzea, mo, zenbategi bi esaldietan, eh? <risa> bai ets. <risa> e, eta bueno, portuko euskal Herrian euskarazek e, autobusa antolatuko du, Nafarroko herrira joateko, eta bueno, ba izena emateko portuko herriko tabernara hurbildu beharra dago. Eta, ba, jarra, e, jaialdia hainbat gauza izango ditu, eta bueno, ba, gero baita ere, nik uste komentatuko dizu agendan, ale ere baita ere urrengo astean, ostirala izan da ondinogara ez gaude, ba. berriro komentatuko dugu, eta besterik gabe, albistea bukatu dira. Gaurkoan, bai, esan dugunez pa hori ondino badukagu bat, baina, bueno, utxiko dugu olatze jarriko dugu kantatxo bat, eta gero ja komentatuko dugu albistea eta ya, zuzenean, akarrasketa. Iragana tirokatzen esten badira ez dutatzera egingo desagertuen bandera arrotuko dut ez dutatzera egingo Gertu dituzte Memoria Zulatzeko prest Galtzarenak Indutara Jarriko naiz Ez dutatzen erai Tu eten ekazkin Gidatuko dut Ez dut atzera Ekingo Bertxo zarkin Kantu berri bat Ekingo dut Zuretzat Agur Noiteño, guta aranoia, pasca tasuna, se segain aquí a charlar un poquito pa da da da vir a aquí no me dejes solito Bueno, pues como hemos estado comentando antes, eh, ya este hoy vamos a empezar ya directamente casi casi con con la entrevista entonces eh, ha entrado nuestro compañero foncho nuestro compañero de Ricolore lore también eh, va a estar con nosotros en la entrevista y hoy tenemos a bueno pues tenemos aquí a una persona que vive al lado de la radio que no necesita ningún tipo de, pre de presentación y creíamos que era la mejor persona que podíamos traer para tratar un tema como el de hoy el es perico solavarría honguitor perico y <risa> Y directamente vamos a hacer vamos a hacerte una, una pequeña encuesta que no te hemos comentado nada y que siempre las preguntas no se las decimos a nadie. Te vamos a hacer para que así que nos respondas lo primero que se te vaya ocurriendo. Son respuestas rápidas, ¿eh, Perico, de este lo a primero ver. que se te pase. Vale. Aquí ahí. aquí con alumno y yo contesto. Los medáis la calificación. Eso. Venga. Perico, ¿de dónde eres? ¿De qué barrio? Soy de Buen Pastor, de Puchana. Luchana, que es el prácticamente el centro ¿eh? donde está toda la industria. Y bueno, es el centro prácticamente donde pasa la carretera general que une Baracaldo-Puente Ronti con la carretera vieja de Bilbao-Santurchi. Entonces, bueno, en el centro del barrio de Luchana. Del centro. la pública de Luchana. Cuéntanos, Perico, el, el Luchana... Para a tu entender, ¿qué es lo que tiene de sobra y qué es lo que le falta? ¿Qué, qué le falta y qué le sobra al barrio? Bueno, Luchana últimamente lo que es construir demasiado en sitios que nosotros pensábamos que podrían ser zonas verdes, zonas para recreo, zonas para esparcimiento, sobre todo zonas que fueran un pulmón de, de Luchana. Y entonces se ha construido anárgicamente, y algunas viviendas incluso molestando a otras porque... ...no han cumplido las normas, las normas arquitectónicas... Y, ...y bueno, pero ha tenido el afán de eh, el afán del ladrillo... ...y aquí también ha llegado a Luchana... ...y a nosotros nos haría falta sobre todo pues... pues zona, ...una zona cultural, una casa de cultura... ...que aglutinara pues todas las actividades que se realizan... ...porque este es un pueblo muy rico... ...muy rico en actividades asociativas... ...es un pueblo que tiene mucha vida... ...que tiene mucha tradición... que ...es un pueblo que ha vivido muy unido... ...y sobre todo ha vivido unido porque... ...porque ha tenido... ...ha tenido eh, en, en algún momento... ...el gran problema de la contaminación... ...y aquello... ...originó un, una solidaridad enorme... ...todos los pueblos de Baracaldo... ...cuando quisieron poner aquí la fábrica de Armoníaco... ...una fábrica que era altamente contaminante... ...y entonces hubo una afluencia... ...de gente que venía todos los días... Y, y, y había manifestaciones los domingos, bueno, y para eso nos hace falta una casa de la cultura, una casa donde esté todo el conjunto de actividades, porque aquí hay un grupo de alpino, hay un grupo de danzas, hay hay, la, hay una hay banda de cartón, hay otra banda que también que, que es en la escuela es donde ensaya todos los días, Uh -huh. y luego hay, hay muchas actividades hay una asociación de la Lube de motos sí. hay mucha afición también al ciclismo y hay en todos los bares tiene un equipo de, fútbol, de uh -huh. fútbol y hay campeonato <risas> o sea que es, es, un, es un lugar donde hay muchas actividades ¿eh? y por eso hace, hace falta una Casa de Cultura es lo que más echamos en falta en, en, Luchana, nosotros, ¿no? en Luchana la Casa la Cultura como tiene San Vicente tiene cruces Y bueno, y Luchana pues sería el hogar del jubilado, pues tendría que tener también una cabida ahí o, o cerca. Ha habido ocasión de tener todo esto a través de los del, de las casas de, de aquí de Orconera. Sí. de los chalés, yo creo que esos chalés se pudiera haber rehabilitado y hubiera sido un sitio fabuloso para haber creado ahí pues todo ese complejo cultural, pero el afán del ladrillo Han querido construir construir ahora está todo parado precisamente porque porque la está en crisis uh -huh. perico otra pregunta eh, por ejemplo si volviees a nacer en qué lugar te gustaría nacer bueno si sí, me gustaría nacer en la zona minera la zona minera porque mis padres mi, mi la familia de mi padre fueron allí yo he querido mucho la zona minera porque fue el primer barrio donde a mí me fui, destinado. En Triano, ¿no? Fui a Triano Las Calizas, son unos barrios de Gallarta, mm. eh, mi familia fue toda minera, han vivido en aquella zona, hay gente ahí extraordinaria, y en fin, yo vivo vivo lo que es la, la minería, aunque hoy ya no existe prácticamente porque ya se agotó la extracción de carbón, de hierro, pero sería una zona donde yo la he sentido mucho, la he vivido, la he querido, la sigo queriendo y, y bueno y, y donde ahí la gente puede ha sufrido, ha luchado, ha muerto y, y se, yo he vivido muchas vivencias aparte de la de mi familia y sería un pueblo donde yo estaría muy, muy a gusto. Muy a gusto ahí y una persona no sé si eh, seguramente que habrás escuchado muchas veces este programa entonces cuando cuando hemos preguntado a la gente por una persona referencial en baracaldo o una persona a la que le gustaría conocer o que, que, que han deseado o sea, que están muy orgullosas de haber conocido muchas personas han dicho perico solavarría y Eh, a a ti, ¿hay alguna persona que, que te hubiese gustado conocer que no has conocido o que o que la hayas conocido pero que te haya merecido algo especial, que te sientas orgullosa de haberla conocido? Pues sí, sí, sí. Yo os podría decir que yo eh, conocí muy poco, me hubiera gustado conocer más. Era un señor que tenía 95 años, se llamaba Martín. A este le conocí yo andando el solo de... ...con muchas dificultades... ...pero llegaba a pasar el paso de peatones... ...y este hombre, yo le fui como... ...fue ya, fue decayendo... ...llegó un momento en que necesitó una mujer... ...una señora... ...necesitó ir en un, en un carro... ...porque no podía andar, con 96... ...pero yo lo he visto con 93 años... ...leer el periódico sin gafas... ...hacer la comida en casa, el solito... ...y hacía la comida para unos cuantos días... ...y era un encanto de hombre... ...no un hombre solo sin familia o reunía todas las condiciones de un hombre pues mayor y joven, cariñoso despierto vivo y la ilusión que le hacía cuando me veía de lejos me decía hombre, perico, médico y yo me acercaba enseguida a esto y bueno, me hubiera gustado conocerle mucho más porque aquel hombre con 95 años tenía una vida tenía, tenía bueno, extraordinario yo creo, además por ser un hombre de la calle un hombre anónimo un hombre más ¿eh? Pues eso a mí me este pues, ese, ese deseo de conocerle y de aprender de él. Perico, ¿qué te viene a la cabeza cuando, eh, cuando hablamos sobre baracaldo? Cuando te dicen baracaldo, ¿qué te viene a ti a la mente? Pues cuando oigo baracaldo, oigo pues mucha mucha contaminación, sobre todo cuando existía altos hornos, eh, muchos bloques de casas, eh, mucho ladrillo... Eh, donde ha privado eh, la construcción de viviendas a, a hacer espacios libres y Baracaldo pues, me llama la atención por eso y también me llama la atención porque aquí hay una mezcolanza grande de, de pueblos, de pueblos de todo el Estado español eh, que vivimos conjuntamente, y que nos conocemos y que hemos trabajado conjuntos entonces aquí pues hay casas de... de de Jaén, hay casas de Granada hay casas de Sevilla eh, hay casas de Galicia hay casas de Asturias y entonces, bueno, toda esta gente que enorman muchísimos no todos han trabajado en la construcción eh, con los cuales yo he convivido mucho en los diversos trabajos que hemos estado bueno, pues me llama la atención sí, porque es un pueblo que acogió a muchos emigrantes donde se les acogió además con, con los brazos abiertos porque ellos venían también a hacer Euskadi con su trabajo, porque vasco no solo es el que nace aquí, sino también el que eh, echa su sudor aquí, eh, el que con sus manos pues trabaja, pues, así está enriqueciéndose al, al pueblo, enriqueciéndose a él y enriqueciéndole a Euskal Herria. Y si tú imagínate que te encuentras así de, de frente con Toncho Rodríguez, con el alcalde de nuestro pueblo, ¿qué le dirías? <risa> bueno, eh, yo, yo me encuentro muchas veces con los concejales, el otro día me encontré con Subances, bueno, y me llamó la atención que me diría que en nuestro tiempo eran las cosas muy distintas que hoy día se toman las cosas muy personales y que no se habla la gente dice que no estábamos nosotros aunque tú y yo me en la calle cuando tenía la lado también el chofer esperando me decías si no es aunque teníamos muchas diferencias por nosotros nos hablamos ya ves aquí después tantos años que tú no has venido al ayuntamiento yo sigo hablando contigo con toda naturalidad aunque hay mucha diferencia digo eso me decían eso Este, entonces yo cuando veo a Toncho él me saluda con mucho afecto, porque a Toncho hay eh, Toncho de pequeñito, yo le conocí de pequeñito, yo daba clases en el sótano y sus, sus, sus abuelos vivían a la mía y entonces él también pues acercó más de una vez por ahí eh, porque yo tenía un sótano, daba clase porque no había suficiente en la escuela, no, no daban cabida a tanto niño como había por la emigración, entonces yo tuve que dar clases ahí a los niños que, que no cabían en las escuelas, y venían ahí por la mañana y por la tarde, y un pilón ahí, toda la casa, y entonces bueno, yo si le viera a Toncho, pues aparte de saludarle, con, pues, como, pues con toda la educación que hay que tener en la vida, a pesar de las diferencias, Bueno, yo le diría que eso, que menos ladrillos y y, menos, y más, más y más más espacios libres, eh, que Baracal todavía necesita más espacios libres. Y ya la última pregunta a la encuesta, antes de que empecemos ya con la entrevista directamente, si pudieras cumplir un sueño, ¿cuál sería? Hombre, sí, mi, mi sueño está claro, mi sueño sería que todos los prisioneros y prisioneras estuvieran en la calle, que todos los presos y presas salieran en la calle, a seguir en la lucha por una Euskal Herria, libre, socialista y soberana. Pues ojalá. <ríe> es que recasco. Pues pasamos entonces a las preguntas pasamos, sí. sobre la memoria histórica. ¿eh? y eh, bueno per has dicho antes has hablado sobre los chalets de luchana que hace una semana que derribaron el último que quedaba ¿eh? han yeah. tirado que eran crean siete o por ahí no el caso es que no es el único el único edificio no porque también han tirado cargaderos del mineral tiraron también en su día la rana de la rico plaza yeah. y bueno pues son un montón de, de huellas del pasado que van tirando una tras otra y con el objetivo lo que has dicho tú no pues de imponer la ley del ladrillo que se impone sí. a todo lo que se le ponga por delante. Eh, nos explican, desde tu punto de vista, eh, Perico, ¿qué es lo que buscan con esto? ¿Por qué están tirando todas las sí. todo lo que nos, nos da pistas de lo que fue esto en el pasado? Sí. Bueno, yo sobre esto yo que he conocido eh, los chalés, he conocido todo lo que es lo que tenía Horconera, porque los ingleses estos cuando aquí te aquí mismo tenían las oficinas generales. Yo cuando estaba en la Arboleda pues allí toda la parte de la arboleda las minas las llevaba a Orgonera y a Ironore el director era un tal Mr. Sandon inglés que uh -huh. venía aquí abajo chales, y entonces ¿sí? yo conocí mucho todo eso, eh, todo eso porque lo necesitaba conocer porque muchas veces tenía que bajar aquí o sea que yo he conocido todos los chales ya el año 54 eh, cuando estaba en pleno apogeo todas las minas y yo como estaba ahí tenía que bajar muchas veces a hacer reclamaciones con los trabajadores a, en fin a mil protestas que hacíamos nosotros pues bajamos aquí a dar la cara además había un ingeniero un el abogado el abogado que casualidad se Maldi era de Portugalete y era conocido mío porque de niño jugamos juntos y nadábamos juntos él nadaba mucho mejor que yo pero y nada, <risa> a, a fin, unas y ese era el abogado de la empresa y todo yo bajaba a protestarle pero todo Mikel y tal pero qué te has pensado y tal bueno yo le hablaba ahí Y tal, perico y tú, tú que vienes aquí no sé qué pero bueno o sea, hablamos así con a veces con dureza pero sabiendo que éramos por tu alojjo y si éramos amigos y la familia está bien bueno pues todos estos chales y todo eso que que yo creo que ha sido una pena de que haya desaparecido yo creo que era el único sitio aquí y en y en vueelva eh, existían estos chales Y aunque algún chale estaba un poco ya deformado y no no se le reconocía ya como tal pero era un chale que, que tiene mucha historia, un chale que yo creo que hemos destruido memoria histórica muy importante de Luchana, lo mismo que la rana, creo que la rana también tenía un significado, era como rana era lo único que había en todo, por lo menos en, en toda la en Euskal Herria. Pero bueno, aquí la historia es que estos eh, han tenido una política, de que hemos dicho, de, de la construcción, construir, construir, porque eso pues, podía especular mucho, aparte que daba mucho dinero, y bueno, y, y se ha ido destruyendo, se ha destruyendo, y ha sido una pena que ya los chales que teníamos aquí ya no queda ninguno. El último que quedaba que al menos chale eh, de Orconera y de Honoré, eh, porque ahí ya sabéis que jugaban, los, ahí tenían pista de tenis ahí jugaban los chavales uh -huh. de los ingleses bueno este era una, era una maravilla no dentro de la de la de las clases diferentes que, que eso estaba provocando porque era una clase eso era una colonia inglesa pero sin embargo bueno yo creo que ha sido son momentos históricos que que bueno con un día nos, nos arrepentiremos y alguno tendrá que y, a, y a alguno pues se le caría la cara de vergüenza por haber Por haber, por haber destruido estos chalés. Porque estos chalés, no solo porque son monumento histórico, porque al mismo tiempo podían haber servido para ser espacios de cultura, porque cada casa podía haber sido haber tenido, pues, sentándole y poniendo bien, aunque cuesta dinero, pues si cuesta dinero, también cuesta dinero Otras construir cosas, casa. Pues para eso está el dinero, para la cultura, para la educación, y que es lo primero que hay en un pueblo, ¿no? Un pueblo mm -hmm. culto es un pueblo siempre rico en, en, todo, en valores. Entonces, es... Eh, ha, ha, ha sido una destrucción que, que la historia la historia en eh, nos nos sentenciará pasa la factura verdad Perico, queremos hablar también un poquillo sobre lucha obrera ¿eh? que de eso seguramente estamos los que sabes un montón y, sí. y, y bueno pues sobre todo eh, queríamos saber bueno una reflexión que hacemos, una red de las reflexiones que hacemos es que muchas veces parece que los jóvenes y los jóvenes de hoy en día como que a veces se nos olvida eh, pues los los derechos que tenemos hoy en día, los algunos los, los muchos o los pocos de, derechos que tenemos, pues que ha costado un montón de sangre, de sudor durante durante un montón de años, ¿no? De trabajadores y trabajadoras. Y Y entonces queríamos que nos contases, pues así un poco por encima, algunos recuerdos, cuáles son para ti algunas de las luchas más importantes en la lucha obrera aquí en Baracaldo algo que digas que esto ha quedado mal algún caso que haya quedado marcado sí, ahí en la sí, historia sí. de Baracaldo Sí, bueno, muy interesante, sí. Bueno, tengo aquí unos locutores que que me hacen hacéis para unas preguntas muy interesantes que bueno, además eh pertenece a, la, a, mi, a mi vida de trabajador, mi vida de obrero de la construcción. Y sí, aquí ha habido unas luchas importantísimas, de las que yo he vivido importantes, importantes. Así os podría decirnos, una fue cuando cuando conseguimos eh, parar la General, Lavalco, Altos Hornos, Ahorrera, Euskalduna, Astilleros, Velasco. o unas reclamaciones salariales y de mejoras de condiciones de vida, y unidos todos los sindicatos todos los partidos políticos y allí pues conseguimos eh, que separara todas estas fábricas eh, yo vivía con dos militantes de altos hornos de Vizcaya, jóvenes uno eletricista otro era peón y precisamente eh, a raíz de aquella huelga pues yo tenía, me trajeron a casa pues propaganda para repartir y con tan mala suerte que yo la guardé para el día siguiente para repartirla, la guardé debajo ahí de de una especie de cochoneta la única que había ahí en casa, porque bueno, a uno dormía en colchon, a otro dormíamos en el suelo, pero eso es lo de menos. Y, y aquella huelga fue fue clamorosa, hubo manifestaciones, hubo detenidos, eh, deten estuvieron precisamente a, uno, a un compañero de, de que estaba en casa, a mí también me, me cogieron, y yo como me encontraron con los papeles, pues también mi propaganda ilegal, y me... Es decir, no siendo trabajador de alto salón en ninguna fábrica, porque yo era de la construcción. Pero bueno, fue una huelga que, que movilizó toda la margen izquierda, muy con mucha unión intensa y con muchas manifestaciones. Y bueno, fue aquello eh, grandioso, grandiosa la unidad de los trabajadores. Y otra otra otra que recuerdo bien, bien, eso porque me afecta a mí, fue la huelga de la construcción que duró 45 días, es la única huelga que ha habido con tantos días, creo que el metal no ha tenido nunca, fue una, las únicas huelgas que ha habido que han pasado de, de esos días fue la de Bandas, de Masauri, que también fue, es, es así, esa duró eh, siete meses, ocho o más, duró en la cual nosotros también participamos. Y bueno, la huelga de la construcción pues, fue, fue todo Vizcaya, todo Vizcaya paramos, Eh, empezamos por Baracaldo porque yo trabajaba ahí en el viaducto de Zorroza ahí estaba yo pues haciendo el viaducto, lo que sabe, lo que une, ¿no? hasta la, la, la, la autopista Bilbao y nada, fuimos parando a través de piquetes unidos todos a través de una que llamamos la asamblea porque todos los sindicatos no tenían fuerza ahí lo que tenía fuerza eran los la gente, la gente, la gente traba, luchadora entonces hicimos una asamblea de trabajadores donde ahí estaban pues en de Portualete y, y otros otro Hicimos una coordinadora que coordinaba a todas y entonces ahí entonces estaba Lemoni trabajando también, entonces Lemoni estaba atragados en en Santurci y entonces conseguimos, pero va, contar una anécdota de esta de esta huelga, fue una huelga eh, que se trabajó mucho, que nos unimos mucho, hubo eh, muchas penalidades hubo que hacer una caja de socorro para los que estaban más necesitados para para ayudarles, eh Y lo que pasa es que habíamos conseguido eh, parar toda vizcaya pero había un, un, un pueblo durango que no conseguimos parar aquello era imposible parar no sé qué pasaba que ahí nos llegábamos pero al día siguiente bueno, se ponía a trabajar y entonces se juntaron todas las mujeres eso lo cuento yo en un en un, un vídeo que hay ahí de sobre el, sobre los inmigrantes bueno entonces se juntaron todas las mujeres Me acuerdo que mi compañera también ahí ahí fue participó mucho en la movida, se movieron todas las mujeres, las hijas y entonces coge, alquilamos un autobús, se fueron todas a Durango y obra por obra eh, dando palmas, en la construcción, obreros en la construcción, iban bajando, venga a bajar y la vergõzaos todos los obreros, bajad en la vivienda, iban a otra, pero, eh, pero fueron pero bueno, unas ciento y pico mujeres, aquello fue que almoros por todas las obras pa pa pa y pararon todas y entonces vino la Guardia Civil y las cogió todas y las metió en, en, en el cuartel de la Guardia Civil y en el cuartel de la Guardia Civil estuvieron todo el día pero con la con la con la característica que ellas contaban las mujeres, que era la cual, cual bien contarnos con paisanos de nuestros pueblos, se estaban avergonzados de tenernos allí. Decía, si este es de mi pueblo, si aquel otro es mi pueblo, porque la mayoría eran andaluces, y los guardias también eran andaluces, también eran andaluces son mi pueblo, pero tú cómo me tienes a mí aquí, las mujeres me han porque claro. veían que no habían hecho nada, no porque tampoco había ningún delito. Las allí, y bueno y luego salieron, y al día así, el mismo día, cuando llegaron ya después de haber parado todas las obras, todas, todas, todas no, aquello A la asamblea que estábamos celebrando, la iglesia de Portugalete, dentro de la iglesia que nos dejaba las iglesias, todos ahí la recibimos todos con un aplauso y mm. llegamos hasta la altar ahí todos aplaudiendo y bueno, todos, cada uno está llorando, ¿no?, de emoción de, de que las mujeres habían participado de una manera activa, mujeres que no estaban acostumbradas, pero que en algún momento supieron unirse y eran solidarias. Y bueno, yo como recuerdo a mí me tracé un tricornio, de luego. Ah. Y lo guardé en casa en una temporada hasta que lo tiré por si acaso, no sea que tuviera algún peligro, ya, no, fue, fue, un, fue un arma arrojadiza. Un arma de guerra. Es, un arma de guerra. Bueno, bueno. Fue, de eso recuerdo. Yo. Federico, vamos a ir acabando porque a inmediato nos has dicho que tienes sí, que... Sí. Que irte así que para acabar porque además de en el movimiento obrero pues también has participado del movimiento más eh, institucional en, en política eh, fui usted estuviste en eh, eh, juntero de en vizcaya diputado en madrid y también Concejal en Baracaldo. Y diputado en la diputación también. Eso es, en diputación. Diputado en diputación, eso sí. Y, que, y bueno, en relación a Baracaldo, que nos gustaría conocer, pues si desde tu punto de vista han cambiado mucho las cosas en el ayuntamiento, si durante todos estos años que han pasado, porque además creo que en, en, o sea, en tu grupo político fuisteis bastante las personas que que alcanzasteis sí. acta de concejales y, y que incluso votasteis sí, sí, la sí. alcaldía. Sí, sí, yo en la primera legislatura estuvimos a punto de ser la alcaldía por, por muy pocos votos y precisamente a mí me tocó estar en... en estaba en el San Provas, porque yo yo iba de, de, de testigo con Terezforo Monzón para el, el juicio de Apala y de y de Chapela. Entonces si uh -huh. no pude votar, no pude votar. Y estando allí, las selecciones se celebraron estando allá. Y lo único que recuerdo de aquel día es que aquella noche me llamó, estaba en alta habitación, me llamó Teresforo Monzón, Perico, si por poco sois alcalde, soy la segunda fuerza. De soy, y, y, y en Guiruña pasó lo mismo, la segunda fuerza fuimos nosotros. Me dice, por poco, no, no has sacado alcalde. Si estoy aquí yo, ¿cómo puede ser? Nada, ya ves, no importa que estés aquí. nada no votado, pero... Y entonces, bueno, fue una... Y luego sobre todo recordaros y que es interesante que la primera legislatura en la cual nosotros tuvimos la urbanismo ¿eh? tuvimos urbanismo y tuvimos porque el alcalde fue dejó elegir a, a, a los partidos las concejalías quitando a la hacienda que la cogió él entonces eh, en nuestro concejal de urbanismo fue chemainguza y, y nuestra política fue No, no dar ninguna licencia de construcción y pensar a ver qué pueblo queríamos si queríamos un pueblo de, de viviendas de, de ladrillo o queríamos un pueblo sano, un pueblo con, con espacios libres un, un pueblo con jardines con esto y, y con menos ladrillo y estuvimos los casi los cuatro años sin dar una licencia precisamente para pensar qué pueblo queríamos queríamos y había que pensar qué filosofía eso tenía que llevar tiempo. Lo que pasa que luego eh, en segunda legislatura ya habían los socialistas y aquel plan que nos teníamos de que había que hacer un pueblo, pero había que parar, había que parar la manera de estar haciéndolo anárquicamente. Se, se construyó en cualquier sitio, en caso cualquier espacio que había libre, venga viviendas. Entonces, al parar nosotros todo eso, pues eh, los arquitectos empezaron a pensar y, y bueno, y, y, y, y eso hicimos nosotros. Entonces, pensar qué filosofía había que llevar para este pueblo de Valgaldo Cao distinta, ...de la que luego se ha llevado... Uh -huh. ...ese fue el trabajo nuestro... ...sobre todo pensar mucho ¿no?... Eh, ...pensar, consultar con la gente... ...y sobre todo que la gente participara... ...en la gestión del ayuntamiento... ...por eso eran siempre libres... ...todos los talentos ...ahí no se vigilaba nadie... ...ahí todo el mundo podía participar... <risa> ...se podían poner mociones... E ...incluso el en el pueblo podía hablar la gente... ...aquí era muy abierto, daba gusto... ...era otra cosa... ...era un, un viento de libertad lo que había entonces... Pero luego ya las cosas... Parece han cambiado las cosas, ¿no? Y de eso recuerdo yo, pues, con gratamente, que había mucha unión entre nosotros y que, que sabíamos lo que queríamos, hacer otro pueblo distinto, no un pueblo como este construyendo ahora. Bueno. Es una pena, Perico, pero tenemos que acabar, ¿verdad? Y agradeceros a vosotros que, bueno, si habéis dicho bueno un trabajo... Trabajo aquí en la radio que beneficia a todo el pueblo porque al pueblo le interesa oír, escuchar y que vosotros hacéis las preguntas que son muy acercadas al pueblo y a la gente. Son las que le interesa más que hablar de, de la luna y de las estrellas, <risa> hablar aquí del suelo, necesitamos, de lo, pues, lo, lo que vivimos y, y lo que a nosotros nos interesa, el suelo. Pues ha sido una gozada escucharte y, bueno, y, es y ya teníamos ganas además, claro, sí. ¿verdad? Ya queríamos pillar, ya te bueno, sí. Bueno, agradeceros, también agradecer a quien está en el control. Claro, hola. Una, hola. Y bueno, y aquí me tenéis para lo que queráis, siempre que, que necesitéis, sabéis que contáis. A ver si tenemos otro día, otro día un programa entero. Eso, y con mi cariño y con todo mi esto. ¿eh? Muy pues es bueno, que recasco. Abur, abur. Quiero arte, abur. itza zure ganan ztoa había andar herri bat dame dr atención yo ando anavar da torrena doa uji daver Hey yeah. Agenda, agenda, agenda Agenda Bueno, ahora en va, ahora en agenda Siruitus sí, hay suegu, el que arrisqueta Es no ando guú, y ya vete, no sé ya tu barco guiñate que la perico de el, el choco de perico El choco de perico Eta da nautzi dugun ezagendareko, ba, bueno, astiro-astiro, joango gara gusak esaten, eta bagatzako azte kulturalearekin aziko gara. Hori da, eta bagatzako azte kulturalean, babiare Euskara eguna izango da, eta musekariak, alezkale bileko dira osoan, e, amaik aterritan txikitzoko azake plazan, adazka taldeak lantegia, jolazak, eta sorpresak aurkeztuko dizkigu, geror du batean Euskaldantza, gazte diuskolorak mamarigako eta ibarrakalduko taldekin, iruretan erribaskaria, batatakerrio salerara, eta porru salda, baietz, eta goz terditan bertso hop ibilteria, gure barakaldoko raperukin, egunta goita batkrio, eta barakaldoko bertso Hori ze bihar bagatzan. Mm, eta horrengo heia, azte artean, baza itardietan, sasiburuko elkartea kantolatuta, txontzongioak egiteko lantegia, aurrentzat, ibarrakaldon. Eta baita ere, zortzi itardietan, ozteratzo bat imalaian barna, E, mundua ikusteko beste modu bat. Eh Arrano eta Bernan txarla. Hori da. Eta gero apirilak 28an asteazkenean 8etetan inurrien tailerra. Edone hor izan daitekeenez ipuin kontalaria, Baipuña keiteko lantegia elduen txat, Barakaldoko gaztetxean, gaztetxe berrian bakisurain dago la ber Ferreria Eskalea. Ostegunean hogeita bederatzi, etetan diaporama Guda Sibilla Barakaldon, Ibarra Tabernan, gudan zehar gertatutako zerbait pasadizo, eta ez larea Koldovika López Gandoso. E, eta gero, ostiralean aprilako gehiatamart, Ese tarditan tender eteren eskutik 11 gataska gait, txotxongilloan zerkia eta 10etan bertxuafari barrakaldun. Arkaitz estibaies eta leku eta ingeru baster basterretzea sarrirak e, sarria eurotan bai arrano eta argalario tabernetan. Eta gero aste osoan zehar edukiko ditugu bi erakusketa, erakusketa bai. bat imalaiako orpeiak arrano tabernan lotuta doa la osteratzo bat imalaian barnako Itzaldiarekin, eta beste, aguda zibila barakaldon e, ibarra tabernan egongo dira bi erakuzketa hori. Hori da, berasari matu. Eta auzoan itzarengo zaituztegu. Hombre, buski. Eta gara e, dutekogu. Latinoamerika 5, Komitea Internacionalistak egin e, eh? dako jahordun aldiak. Eta bono, programa hause da. Aztelenean, hogeita zei, venezuela buruzko bideo eman aldia, 5 fabrikas, Tokia saspikatu da. Aste azkenean, hogeita sortzean, ma ingurua Latinoameriketako jendarte mugimendua. E, la bolsan, saspiter ditan. Osteguna, MST hogeita zei urte borrokan etorkizunari begira, tzarla. Brasilgo MST kide bat, izango da izlaria eta gatazka liburu dendan sortzitan. Eta gero jadanik ostiralean, ogitamarrean, aurretik komentatu duguna, kubatar jaialdia, ba, musika, aparteko giroaz, informazioaz eta mojitoaz. Bederatzitan saspikatun. Bueno, eta ya gara, ah, ez, barkatu, baita ere ipatu dugu, ha, bai. Euskal Herrian Euskaraz, Euskaraz bizi eguna ospatuko duela, Maiatzaren bian, etxarriaren asen, eta bueno, hau izango da ba, ordutegiak eta gauzak. Gainera, esan beharra dago, portugaletekoek egonbidapen bere zailuzatu digutela hau e. Mundu guztia animatu behar, niba daukat amen, aurrean pare bat pertsonaia zuzenean e, apuntatuko ditudanak. Bai, eta orain bai, esin progen. bai, gogoratzen dugu, portuko euskalderrian euskarazek... E... Autobusa antolatuko duela eta Portuko Herriko Tabernan ba dagoela izena emateko. Ba 10etan direna ukingo dugu txupinaz eta trikitrilari kalegira, 10terdietan ausatea herriko elkarteen esku, 11etatik aurrera sok artizobak, erakusketak eta tailerra plazan, seriografia tailerra gaztetzean, grafitiak, nola bizi euskaraz tailerra kulturretzean. 11etarritan kale animazioa, 11etarritan ere herrikirolak, ordu batean e, manifestazioa, Euskal Herrian euskaraz bizi, e, ondoren ordu batean ekitalde na ekitaldi nagusia, da gero ordu biterrietan Herri Baskaria eta kantaldia frontoian, herriko elkartenesku Lauter ditan, bai, aurrentzako jolasak eta paiazoa zurrumurru taldeko pantxika eta txinpartarekin. Eta boster ditan, erromeria, aiko taldearekin, hori da dantza erakustiko dizuet egiten. Bai. Zazpiter dietan, kontzertuak, egurre eta orkesta marxista, gaztetzen. Egun polita, ez? Denetarik. Oso ondo. Eta pasako gara, ba, lutzanako jaiak, eta bueno, azte osoan gitzegora bera, aukingo dugunari, errepasotzoa egiten, bai. eta bueno, gaur, rostirala, lutzanako jaiak, Bostetan, ba, entrega de globos y chocolatada egon da, zeiter dietan, inscripción para el playback de niños, zazpiter dietan, playback para txikis en errotabarría, a las 11 el playback para adultos, y a la una y media la discoteca móvil. A su vez, hoy empieza el Festival Internacional de Cine de Animación de Basauri, Anima Basauri, hainbat película desverdi negongo dira aste osoan zer eta bon bueno, animatzen zaituztegu. Ori da, eta gaur ere basetxe gaztean dira pagan 80 dokumentala Artsaingoan un dignuraz. Eh zer agindu. Zerra zeragindu gisa jarduera batek inguruan mendiaren kontzerbaketan, artzaina kasu, artzain bisi modua, baloreak eta bar eta ondoren baserriko arkume janan. Horria eta ezteritan eta ez plancharra. Suporatzentatu kimet e, ke kontatuko digula zein den Artzaen bizitza. Eta larun batean, komentatu dugunez, euskara eguna, eta bueno, Lutzanako jaietan bihar zer daukagu. hamarretan Paskaez, hamaiketan ruta motera, homenaja a Santiago Herrero en la Plaza Lube, a laguna kata de caldo por el barrio, a la una y media, con la banda de karton txiki, a la una y30 concurso de la rana en la calle Ariotze a las 7 partido del Sporting de Luxra contra el Getxo en Serralta, 7:15 pasa calles con la banda de karton de Llano a las 8 chicharrillo a cargo de los Palmera verbena <risa> con noche de Rotabarria y concurso de irrinchis a las 11 eso es eta baita ere askapenaren deialdia daukagu Bizkaian bihar larunbate herrialdeko batzarrirekia gonbidatzeko lehenngoan uh -huh. Bilbao e, IPsen Rondakalean Goiseko 10 Baita ere bihar diruri gabeko eguna, Bilboko Plaza Berrian hamarretatik bederatziak inura arte poltsikoan zerbait diru duzun. Ez dago izango ez da izango garrantzitsua. dirua zahaztea, trukea, sormena, naturaltasuna eta erremanak egiteko gaitasuna baizik. Bigune egongo dira diruri gabeko egun honetan, ondasul materialen gunea, plaza berrian non trukearen asoka handia egingo den, arropa, onetakoak, liburua, jostaiua, kaltzariak eta bar trukatu izango dituzue. Ondazun ez materialen gunea e, labolza erakuntzan, hori izango da marretatik ordu bat erdietara, software librea eta artea eta trukea itzaldiak izango ditugu eta familia berdeak deritzen programaren gaineko mai ingurua egongo direlekua. Igan dean, ogeita Eh, HT gelditun Mendimartza, lurra herrien etorkizuna, 9:00 tardietan, eh, salida es de Arrasate desde el polígono de Marguleta y será un recorrido de tres horitas, ponen, no sé yo si serán 3 horitas o eskosa cosa daranza, Muruazpi, Muruazpi, Xuña Untziai Baia eta Gesalibar, eh, tokietatik. Eh, animatzen laituztegu. HT gelditun, nosotras eran con 6. Bueno, tú hablas de... por ti, que yo soy mendizale <risa> Me encanta que, el monte las que cogen flores <risa> <risa> A mí me encanta Y bueno, seguimos con las fiestas de Luchana el domingo A las 10 Diana y Pasacalles con Chistularis A las 10 también habrá Feria Agrícola eh, Parque Infantil en Vituriza eh, Y los concursos gastronómicos eh, También habrá Animación Callejera, Trequitrisa, Dulzaineros, La Banda de Cartón Eh, luego hay concierto de la banda municipal Dándico Llano a la 1 uh -huh. A las 2 habrá que presentar La tortilla del bacalao Que Nayara va a hacer <risa> Pero va a ser de estas que me han chansado con el domingo Así que no sé yo cómo va cómo va a salir la tortilla A las 2 y media la entrega de premios A las 5 la reanudación del parque infantil A las 8 traca final Y a las 9 sopas de ajo para todos En la biblioteca de Luchana oh, Para acabar las más? fiestas Bien No está mal. Bueno, ha estrenado en Boguita 6, eh, concentración de Berriochoa, 7.304 motivos para salir a la calle. Baracaldo es uno de los municipios vascos más afectados por la actual crisis y por eso, pues desde la Asamblea de Parados y Paradas de la localidad y la Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales Berriochoa, eh, han organizado para este próximo lunes a las 10 y media horas en la Rico Plaza esta concentración. Y bueno, el resto de la semana, tenemos todas las cosas que os hemos comentado antes, Los Itzaldiz, Bilbo, Bagatzakos, Kalastea, etabar, eta bukatzeko, osteguna hogeita bederatzi, joga eta da berbalagun elkartearen eskutik. Eta, ba, hori, apirillako hogeita bederatzi, arratzaldeko saspitar dietan, sexta okoaekan, ba, joga eta jarraziko dute berbalaguneko lagunek, azika animatzen dena. Ze, hona, oso ondo. Eta, bueno, dago, denetarrik azte honetan, bai txaldiak, bai erakustaldiak, bai txarlak, eta jaia, jaia, jaia, azte buruan. Kontura tuzare izan dela lehenengo aldiare agenda luz egito entuguna. Bai, eta lazai. Bueno, lazai ez da hindi. oso lazai, baina. Eta, bueno, ni harreta dituna hori dirurik gabeko eguna bihar... Asi que, oie, trukatzera gauza, plaza berrira, aparte de los kromos, que hori gandetan da, ba, es? Asi que ez dakit nik... Lorekin batera, bai, higia da. Ez dakit olatxek musika pizkajarriko digu? Bueno, eta ya, gaurko programa berezia, bukatu txatemango dugu. Bai, eta nahi duena jarraitu ezala memoria egiten. Bai, webgunean ere, gainera nahi kotxoa gau zautxiditugu beste egun baterako, baina egia da, bagenituela ere koldoren e, artikulu bat, e, agastuak elkarteko audio batzuk, orduan hori dana gero ikusiko duzu errikolore. Eta, o, kontutan izatea egal, nahi zetau da saiatzea, Gure memoria guztia kentzen, ez dela lortu. Badakigula nondi gatozen, nondikoa, noragoa zen. Ez norberak ba bueno, gure historia mantendu behardugula. Hori da eta gero oroitu be astrelenean eta hasta sirratean eh bueno, dela ere programa hau eta animango estiraledarte. Hori da. Arratsaldiko seidak laorden gutzirarte. Gero arte, agur.